Lección 7. Ya. Ejercicio 10. 1. Hola. ¿Te apetece ir al cine? Buena idea. ¿Y qué vemos? No lo sé todavía. ¿Por qué no nos encontramos a las 6 delante del bar de la esquina y lo vamos a ver después? De acuerdo. 2. ¿Me acompañas? ¿A dónde? Tengo que comprar algunas cosas y no quiero ir sola. Bien. ¿Pero puedes esperar diez minutos? Tengo que hacer una llamada importante. Vale, entonces a las 4 en el aparcamiento. 3 ¿Qué haces? Tengo que estudiar. ¿Por qué? Julio y yo tenemos dos entradas para la ópera, pero no podemos ir. ¿Para cuándo? Esta misma tarde. ¿Cuándo me las das? ¿Las entradas? Te las llevo hacia las 5 a tu casa. 4 Hay una buena exposición en el Museo de Bellas Artes. ¿Vamos? Bien, pero recuerda que los lunes todos los museos están cerrados. ¡Ay, qué memoria! Tienes razón. Pues entonces mañana. Vale, ¿vamos a tomar un café antes? Mejor después. Bien. ¿A las diez te parece bien delante del museo? ¿No tienes ganas de venir por mí a mi casa? Bueno, te busco en tu casa a las nueve y media.